Y lo vi bien, a pesar de que es el primer año que debutamos en, en Fútbol 11, Liga Cultural sería. Y a pesar del de, de resultado y lo que se manejó dentro de la cancha, las emociones y todo, vamos bien. Bueno, contame eso, un poquito lo, lo anímico, ¿no? Digo, ¿cómo se vive previo al partido, al debut? Y estábamos muy nerviosas, muy nerviosas. Llegábamos acá y teníamos muchas ganas de jugar y bueno, dejamos todo dentro de la cancha. Y lo que vimos que estuvo complicado, pero lo peleamos hasta el final. Es muy lindo, muy lindo experimentar esto de jugar en Liga Cultural. Sí. ¿Y en el Grupal? Y en el Grupal siempre estuvimos apoyándonos. Lo bueno que estuvimos alentándonos todo el tiempo y bueno, no nos dimos por vencida. ¿Cuánto hace que vienen trabajando, jugando juntas? Y hay muchas jugadoras nuevas que no las conocemos bien, pero somos todas de, de La Pampa. Y bueno, empezamos la pretemporada desde enero, doble turno mañana y tarde. Y le seguimos firme hasta ahora y entrenamos de lunes a viernes, 7 a 9 de la noche, 8 Bien, y media. Y vos, con, digo, me contabas recién que tenés 15 años, ¿cómo lo vivís vos? Digo? 15 años, muchos nervios. No, no puedo explicarlo porque es como que estar acá es mucho. ¿Cuánto hace que juegas? Y recién este año, se van a cumplir 3 años en este club, bueno, que recientemente se hizo club. Estamos emocionadas, como te dije, mucha emoción antes del partido porque estamos haciendo historia en La Pampa, el, el único club femenino que se, se armó en La Pampa ya en General H. Ah, bien. Y cuéntame sí. a ver de eso. Y hace años que veníamos, bueno, como te dije, este va a ser el tercer año que estoy en este club y soñábamos con que se haga club, se haga club y jugar acá y bueno, acá estamos.